Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hoy no voy a... Hoy voy a reñar, hoy voy a... Sí, si, sino vamos a hablar de algo increíble. ¿Cuántos? Vamos a orar, Padre. En este día precioso Señor que estamos reunidos, queremos honrarte a ti, porque tú hiciste todo por nosotros. Y lo menos que podemos hacer es estar aquí reunidos, juntos en armonía en un mismo espíritu para celebrarte a ti. Señor, en tus manos entregamos esta reunión y todo lo que vamos a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. No es coincidencia que hayamos hoy cantado un canto nuevo que, que se llame Osana, Osana al Rey. Y este canto nuevo... Honra al Rey de salvación, honra al Dios Altísimo, honra a Jesús. ¿Y cuántos quieren hoy honrar a Jesús? ¿Sabes que con venir aquí tú estás honrando a Jesús? ¿Con hacer el esfuerzo de levantarte y venir aquí tú estás honrando a Jesús? ¿Con, con el hecho de, de, de estar aquí juntos en armonía, unánimes, en el mismo espíritu, estás honrando a Jesús? Aunque no lo creas, lo estamos honrando. Y hoy quiero hablar a, acerca, ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren paz? La paz de Dios sobre nosotros, yo quiero la paz de Dios sobre mí, y ¿sabes qué? En este tiempo de, de, que viene Navidad, el, el próximo jueves es Navidad, bueno el viernes es Navidad, 24 el jueves es Nochebuena y todos andamos envueltos en una, en una vorágine de actividades porque pues que hay que preparar, que comprar para hacer los romeritos y el bacalao, y, y todo este tipo de cosas, los regalos y las plazas están llenísimas el tráfico está terrible, ¿cuántos han sufrido el tráfico en esta semana? yo lo sufrí el otro día tremendamente, el viernes casi perdimos dos horas en ir y regresar a Plaza del Sol o sea, tremendo el tráfico pero bueno, todos andamos metidos en, este, en estos tiempos en, en, en, en, en estas festividades y la mayoría de nosotros estamos pensando en dar Y en dar y en comprar regalos. Y la mercadotecnia nos invade por todos lados. Y te, es más, te sientes mal si no estás comprando un regalo para alguien. ¿Cuántos se, se, se sienten así? Sí, bueno. Pero, no te sientas mal si me quieres regalar algo. Por ¿eh? favor, no te sientas mal. Sí, cómpralo, cómpralo. Métete al tráfico, no hay problema. Métete a galerías, no hay problema. No, pero... Yo quiero hablar hoy de, de un suceso el cual nos trae a estas festividades. ¿Cuántos han escuchado todas las veces, toda la historia de Navidad? Y, y hubo un edicto de Augusto César en el cual, ¿te acuerdan de todo eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado aún en las pastorelas? Aún hay... a ah, los niños, perdón. Okay. Pero en esta época hemos escuchado uh, muchas, muchas historias de Navidad Y sabemos el cuento de Navidad Inclusive hasta Shrek y el Burro Se han hecho famosos en esta época Y, y el Grinch y, y demás y, y Odeon ¿Cuándo se acuerdan de Odeon? Odeon que quiso robar la Navidad ¿No? Ese es de mi tiempo de... ¿Cuántos son de mi tiempo? <risa> de Odeon, sí, pero... Muchas cosas nos envuelven en este en este tiempo, pero ¿sabes que No debemos de perder el foco de qué es lo que estamos celebrando. Y estamos celebrando que Jesús nació. Créeme que, que son de las cosas más importantes que uno como cristiano debe de recordar. Según la, la, la, la historia, o, o según los historiadores, o sea, Jesús no nació en este tiempo, nació en otro tiempo, pero no importa el tiempo en el cual Jesús haya nacido o no, lo importante es que nació. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no importa si fue en enero, en febrero, en, en octubre o en diciembre, lo que haya sido, lo importante es que Jesús nació y que vino a este mundo entregarse por nosotros eso es lo que tenemos que recordar entonces en esta época está bien que des está bien que estés preocupado por dar pero también yo te diría que te preocupes por celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él quiso que Él quiso venir y hacerse hombre igual que tú y yo para saber lo que se siente y que nadie le pueda decir no es que tú no sabes Dios tú no sabes Jesús lo que yo estoy sufriendo, tú no sabes lo que yo estoy pasando, ¿sabes qué? Él vino para que Él sufriera todo eso y tú pudieras tener paz, ¿lo crees? Quiero leer Lucas 2 del 8 al 14, Lucas 2 del 8 al 14 dice, había pastores, ¿cuántos, cuántos, cuántos hemos escuchado esta historia?, ¡Híjole! Yo me acuerdo desde que tengo uso de razón he escuchado esta historia, pero me encanta escucharla. Sí, me encanta. Sí, si me transporta a mi niñez. No sé, no me, me encanta. Pero bueno, había pastores en la misma región inmediatamente te conectas a los regalos y a Santa Claus y a los Reyes Magos. Yo no sé, para mí me pasa. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de esplendor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo ¿Para quién es? Para todo el pueblo Y tú eres pueblo, tú eres pueblo de Dios Entonces estas buenas nuevas son para ti Muchas veces nosotros nos, nos enchufamos allá a, a la historia de, de Belén y los pastorcillos y la estrella y demás y todo, y escuchamos eso y como que lo vemos como que era un enuncio para los pastores, pero no nada más es para los pastores, sino dice para todo el pueblo, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice y esto servirá de señal hallaréis al niño vuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres escúchame, dice huestes celestiales que alababan a Dios ¿sabes qué? lo que acabamos de hacer ahorita de estar adorando y alabando y cantando Osana, oh Osana oh oh al Dios Altísimo, Osana oh al Rey de Salvación ¿sabes que? a lo mejor tú no lo puedes percibir, a lo mejor todavía el Señor no nos da esa, esa esa sensibilidad espiritual, pero ¿sabes que? ángeles, legiones de ángeles, una multitud como dice aquí estaba alrededor nuestra cantando Osana oh al Altísimo, gloria a Dios en las alturas ¿Lo crees? Es que tienes que ver eso. No nada más es venir, cantar y tocar, ok, nos salió bien o nos equivocamos o como sea, pero no nada más es eso, es que estamos juntamente con multitud de ángeles adorando y alabando a Dios y ¿sabes qué? Dice buenas nuevas, dice paz, en la tierra paz. Y no, es, no dice como otras, otras veces que he escuchado que dice... Este, para, a los hombres de paz, no dice, ¿no? Buena voluntad. No, no, no dice, y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Buena voluntad de quién? De Dios para con nosotros. Escúchame, lo que estoy hablando hoy lo que quiero dejar en ti es de que paz es algo que Jesús ha traído a nuestras vidas. Vamos a leer Isaías 9, del 5 al 6. Yo te voy a pedir que lo busques. ¿Quieres aprender hoy algo nuevo? ¿Sí? Yo, yo te voy a pedir que alguien pase y, y lea Isaías 9 del 5 al 6. Alguien que pase, por favor, de volada. Alguien que pase, por favor. ¿Alguien, alguien que tenga Isaías? ¿Del 5 al 6?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 Okay. ¿cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿10? ¿20? ¿30? ¿40? Bueno, yo hoy quiero centrarme un poco en este versículo y te voy a leer la versión directa del hebreo, porque yo quiero que, que, que aprendas hoy quién es Jesús. ¿Quién es ese niñito que ya no es niñito, sino ahora es el Rey de Gloria sentado en el trono? Si sí, yo quiero que te, te fijes en él, pero ¿quién es ese Jesús? Dice, te voy a leer esta versión, dice, por cuanto nos ha nacido un niño. ¿A quién nos ha nacido el niño? A nosotros. Tienes que apropiártelo, ¿sí? Por cuanto nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Se nos ha dado un hijo, o sea, del linaje de hombre, sobre cuyo hombro estará el mando. ¿Escuchas la, la diferencia de versión? Sobre cuyo hombro estará el mando. Sabes que todas las cosas están sujetas a él. Tu paz está sujeta a él. Dice, cuyo hombro estará el mando. Y su nombre es, y si tienes para notar, escribe ahí, Pele. Su nombre es Pele. Joetz el Gibor. Aviad, Sarshalon. Esos son los nombres de Jesús en hebreo. Pele, Joes, el Gibor. Aviad, Sarshalon. Y yo quiero que te lo grabes porque ese es Jesús para ti. Y ahorita te voy a decir qué significa cada cosa. Pero yo quiero que te grabes Pele, Yo es el Gibor. Aviad, porque cuando tú requieras paz tú puedes acercarte a Jesús y acercarte y no nada más decirle Jesús sino llamarlo también por sus nombres en Isaías Pele quiere decir maravilloso maravilloso ¿qué necesitas de Jesús? ¿qué es lo que está robando tu paz hoy? Él es maravilloso Él es sorprendente Y yo no sé por qué tienen cara tan agria <risa> Él es maravilloso ¿Qué más quieres de tu Señor si sí es maravilloso? Yo es el gibor, Significa consejero Es Dios Todopoderoso ¿Qué necesitas? ¿Un consejo? Consejero Es Dios Todopoderoso Joel oh, Seguín. O de veras que el otro día estaba yo leyendo esa porción donde dice Jesús que él promete que el Espíritu Santo va a venir y que él nos va a enseñar todas las cosas. Y sabes qué cuántas veces has visto al Espíritu Santo como maestro para ti. Muchas veces lo has visto como consejero y bueno y, y apapachador y, y, y bien está bien. Pero sabes que el Espíritu Santo es maestro y dice consejero es Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo para ti es, es consejero, te enseña, te lleva. ¿Qué más quieres? ¿Qué necesitas hoy? En esta Navidad, ¿qué necesitas? Un consejo, saber si hago este negocio o no hago este negocio, si cambio de trabajo o no cambio de trabajo, ¿Sí, sí. ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Consejero es Dios Todopoderoso. Y sabes que también otro nombre de Jesús es Abia. Avi significa padre. Y Ab significa eterno, Padre Eterno. ¿Sabes qué? Tú siempre tienes a tu papito querido a tu lado. Tú siempre tienes a tu papá. No es nada que ya se me murió el papá o, o circunstancias o nunca tuve a mi papá. O cuestiones de esas sabes qué. Jesús siempre es Padre Eterno para ti. Jesús siempre es Padre Eterno. Eso debe de llenar tu vida de una confianza que te hace caminar por esta vida. Ah. Mira, mi Padre está aquí conmigo. Padre Eterno, Avi Y yo quiero que se lo aprendan en hebreo porque a mí me parece hermoso saber los nombres de Jesús en hebreo, Avi y clamar Avi. Padre, Abi. Y por último, Sar Shalom. Sar Shalom. Sar -shalom. príncipe de paz. Príncipe de paz. Oh, qué tremendo príncipe, el principado está sobre su hombro, dice otra versión. Oh, él tiene el mando, príncipe de paz. Él puede mandar y hablar la palabra y abrir su boca y mandarte paz. ¿Qué, ¿Qué más quieres de Jesús? ¿Qué más quieres de Jesús? Maravilloso, consejero, es Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Príncipe de la Paz. Y continúa leyendo, para que el dominio suyo se incremente. Para que el dominio suyo se incremente. Y de la paz no haya fin sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo por la justicia y por la rectitud desde ahora y para siempre dice el celo del eterno de los ejércitos hace esto ¿sabes qué? para que el dominio suyo se incremente ¿en dónde? en tu vida y de la paz no haya fin No haya fin, no haya fin. Hoy debes llevarte esta palabra. No hay fin en la paz que Dios te puede dar a ti. No hay fin, no se acaba. No nada más son los domingos, no nada más son los miércoles, son los días de los jueves de oración. No, cada día, cada minuto, cada segundo, la paz de Dios ahí está. No hay fin. Y dice para establecerlo en su reino y sostenerlo, sabes que es algo hecho, es algo firme, es algo que no puede moverlo nada, ni ninguna circunstancia en tu vida puede mover lo que Jesús puede darte, lo que Jesús te ha dado, lo que ya es tuyo y esa es la paz. Dice, por su justicia y por su rectitud, desde ahora y para siempre. Sabes que la paz que Dios te da no es una paz insensible o pasiva, es una paz de intensa actividad. Tú puedes seguir caminando en este mundo con un montón de problemas y con un montón de circunstancias, pero la paz de Dios va contigo. Y cuando la gente viene a ti, cuando la gente habla contigo, lo primero que ven no son tus problemas, sino es la paz de Dios. Es la paz de Dios. No es pasiva Es activa Y la gente cuando te ve y se acerca a ti Dice yo quiero lo que tú tienes Porque yo sé que tienes un montón de problemas Y yo sé que tienes estas circunstancias Y a lo mejor te dejó tu esposo A lo mejor quién sabe qué. Pero sabes qué, tú estás llena de paz Qué onda contigo Yo quiero esa paz Es una paz una Intensa actividad Sabes qué, la gente dice Muchas veces dice que está cansada De la vida Pero ¿sabes qué? Lo que ellos quieren decir es que están cansados de morir. Están cansados de la muerte espiritual que, que, que detiene su actividad. Que no le permite caminar por esta vida en una paz. Una paz que ya Jesús vino y trajo. Que Él tiene el mando sobre esa paz. Que Él es príncipe de esa paz. Y que te la da a ti. Están cansados de que la vida sea tan pesada. ¿Pero qué dice Jesús? Dice, he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia. ¿Y sabes qué? Es una vida no llena de tribulaciones. Sí, es cierto, las tribulaciones están a nuestro alrededor y no se van a ir. Si a ti te explicaron que el cristianismo es muy fácil y que todo es color de rosa o morado o del color que quieras ponerlo, no es así. Las aflicciones, los problemas, los enfrentamos día a día. Pero ¿sabes qué? Yo nado en esa paz de Dios. Y yo puedo enfrentar esas situaciones en esa paz. Porque Jesús dijo que, que Él vino para que tengamos vida y en abundancia. Escúchame. Grábate esto. Todo en este mundo natural está buscando pleito contigo. Todo en este mundo natural está en pleito contigo porque quiere robarte tu paz. Anoche, mi esposa y yo casi no dormimos, bueno más bien, dormimos una hora yo creo, fue una lucha tremenda anoche, uno de mis hijos tuvo pesadilla, ¿sabes por qué?, Porque al diablo no le conviene que tú escuches esto?, al diablo no le conviene que tú te eches un clavado en la paz de Dios, porque sabe que si tú estás en la paz de Dios, tú vas a hacer grandes cosas, Y en vez de estar buscando broncas, bueno, o sea, las broncas ya están aquí. Las broncas, o sea, el mundo real viene. Tú tienes un trabajo, tienes problemas en el trabajo, tienes que enfrentarlos, tienes que resolverlos. O sea, con tu esposo, con tus hijos, en la escuela, hay 20 mil cosas que todos tenemos que hacer. Pero sabes que si tú estás en esa paz de Dios, tú puedes ir caminando y resolviendo las cosas en una paz y una tranquilidad que quita toda angustia, todo temor. ¿Sabes qué? El diablo no quiere que escuches esto. El diablo no quiere que escuches esto, pero ¿sabes qué? Tú tienes que vivir en su vida, en la vida de Jesús, porque si tú estás en su vida, tú vas a tener verdaderamente paz. Paz. Y no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, sí, todos los tenemos, diferentes, ni unos más ni otros menos, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, Pero cómo los enfrentas, es que tanta vida de Jesús hay en ti para enfrentar este mundo. Jesús dijo, Padre yo te pido por ellos, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de este mundo. Y la forma en que el Dios nos guarda es habitando en su paz. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo mi paz os doy, escucha lo que está diciendo, Sar Shalom, escucha lo que está diciendo, Aviad, Padre Eterno, escucha lo que está diciendo, Pele, maravilloso, el Selgibor, consejero es Dios Todopoderoso, escucha lo que está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, Sar Shalom, el príncipe de la paz, Diciéndote, mi paz te la estoy dejando a ti. Yo no te la doy como el mundo la da. Así que no confíes en tu chequera, no confíes en tus posesiones, no confíes que si sí tienes terrenos o que si sí tienes esto, o no confíes en, en lo que está. ¿Sabes qué? Porque este mundo no da el tipo de paz que Jesús da. Dice, yo no la doy como el mundo la da, es una paz que va más allá, para el mundo es locura la paz de Dios, y dice, ¿cómo puedes tener tantos problemas y tantas circunstancias alrededor de tu vida, y tu cara está sonriente, y tú te ves en paz, resplandece tu cara, ¿qué tienes?, ¿qué te metes?, ¿de cuál fumas?, ¿sí?, ¿Por qué? Porque la paz de Dios está en ti. Y sabes que cuando la paz de Dios está en ti, es como un imán hacia la gente. La gente va a venir, oye, ¿qué quieres? Y esta es una oportunidad para compartirle y darle de la paz de Dios que te ha dado a ti, a esa gente, para que esa gente se conecte y entre en la paz de Dios. Y entonces puedes decir, wow. Dice: No se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque es la paz de Sarshalom. ¿Sabes qué? Tú y yo diariamente tenemos que levantarnos y decir Señor gracias por la paz que tú me das aquí adentro, esa paz interior en medio de este mundo afligido en medio de este mundo afligido tú puedes voltear a ver y, y, y los que van en escuela o los que tienen relación o sea con mucha gente, tú puedes ver la cara de ellos y todos, o sea tú, a mí me, ¿sabes qué me impresiona? las imágenes cuando pasan así por ejemplo en Nueva York que va caminando toda la gente Y tú les ves las caras y todos van ensimismados. ¿Sí está bien dicho? Ensimismados. Sí. Todos van metidos en su... En su van caminando y, O sea, con una expresión de que están pensando... Que no durmieron y que están pensando en sus broncas. Pero yo quisiera encontrar ahí de repente una carita que... Y me trae a la memoria... Esto no lo tenía preparado. Me trae a la memoria... Uh, La era del hielo. ¿Cuántos vieron la era del hielo? Cuando el, el, el oso va caminando con una cara así tín, tín, tín, y todos van pasando así, todos para allá, todos preocupados y hablando todos y él va con una cara así, ¿no? Vaciadísimo el muñeco. ¿no? Es que durmió. Estaba en paz, ¿sí? Tú debes de ser de esa gente que va contra flujo. ¿Recuerdan la, la, la otra predicación del otro domingo? O sea, el, el ir en contra del flujo y no detenerse porque te deslizas. Tú debes de ser de esa persona que va caminando en contra del flujo. Y si todos tienen cara de limón agrio, tú ten una cara de manzana con. Y, eh, o, o de pa de cere de queso con cereza o no sé, de algo que te saque una sonrisa que te saca la sonrisa o sea, trae esa sonrisa de Jesús de la paz, porque entonces sabes que la gente que viene en contraflujo se va a quedar viendo a ti y, decir, ¿Y ahora este que tiene, no? tiene y es la paz de Dios Señor cada día debemos levantarnos Señor gracias por esa paz que tú me das aquí adentro, esa paz interior, en medio de este mundo afligido Quiero leerte Isaías 26.3 Isaías 26.3 Dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado ¿Sabes que Este versículo Debes de No, no se lo tatúe No no me lo tomen a mal Pero debes de tatuártelo en tu corazón Este versículo, Isaías 26.3, es básico para que tú vivas una vida de éxito, de paz, de transformación, de avance. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El otro día en el parque Brandon hablaba, no perder el foco, estar enfocados en Cristo. ¿Sabes qué? Es lo mismo, aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué dice? Persevera. ¿Qué quiere decir persevera? ¿Qué quiere decir persevera? Está. Otros dirían macheteándole. Duro y dale, duro y dale pensando en él, pensando en él, pensando en él, dice, porque en ti ha confiado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la ganancia de confiar en él? Y perseverar en él y no perder el foco y no perderlo de vista a él en medio de la vorágine de cosas que traemos alrededor, es paz. No hay otra fórmula, no hay otra forma, perseverar en él y confiar en él y esa paz del príncipe de paz, del padre eterno, del maravilloso viene sobre de ti. Yo no sé, pero a mí, a, mí, a mí me anima esto. ¿Sabes por qué me anima? Porque estamos terminando un año 2009, un año que fue tremendo, un año de transformación, un año de cambios, un año fácil, no. Pero un año en victoria en Cristo Jesús. No ha sido un año fácil, pero ha sido un año en victoria en Cristo Jesús. Que nos hemos caído, sí, pero Él nos ha levantado. Que nos volvemos a caer, sí, pero Él nos ha levantado. Y ¿sabes qué? Yo estoy a la expectativa de 2010. Y sabes que en 2010 tú debes de entrar en esta actitud, pensamiento, perseverando en Él y confiar en Él, porque el resultado va a ser una paz y vas a entrar a 2010 en una paz como nunca antes. Escúchame, no importa cuánto tiempo tengas de, de haber recibido al Señor, puedes tener tres minutos, puedes tener una hora, un día, o 50 años de haber recibido al Señor, no importa, en 2010 tenemos que entrar en una nueva dimensión de paz para poder realizar todo lo que tenemos que hacer en ese año paz Isaías 53 4 5 ¡Ay, oh, qué fuerte es esto! Isaías 53, 4, 4 al 5, dice, Ciertamente, Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando de Jesús. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¡Ay, oh, yo no sé, pero a mí me dan ganas de llorar cuando leo esto! El castigo de mi paz se la llevó. Y si a no te esto, yo le pido al Señor que su Espíritu Santo en esta hora toque tu corazón. Porque cuando entiendes esto que Él llevó en esa cruz, esa paz que hoy yo puedo gozar, oh Dios, te celebro Jesús, te celebro maravilloso, te celebro Padre Eterno, te celebro Príncipe de la Paz, te celebro Señor. Dice, porque Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros somos curados. Yo no sé, o sea, pero la paz de Dios, o sea, es algo tremendo. Si pudiéramos entender realmente la paz de Dios. que te quiero dejar hoy con todo esto, que tienes que entrar a una nueva dimensión de paz, dejar a un lado las aflicciones, los temores, las angustias, si sí, tenemos que enfrentar las situaciones y los problemas, pero estando en la paz de Dios, sabiendo que Él se entregó por nosotros y eso es lo que festejamos en la Navidad que Él nació, sí que Él nació pero más allá que eso Él nació porque Él se entregó por nosotros porque Él nos vio y dice ¡oh! yo te estoy viendo allá en el año 2009 que vas a estar afligido que vas a estar lleno de dolor que vas a estar lleno de angustia de desesperación, de estrés yo te vi desde allá y yo dije yo me entrego por ti, yo nazco para traerte paz Yo nazco para traerte paz. Dice Isaías 57, 18 y 19. Dice, he visto sus caminos. He visto sus caminos. Él ha visto tus caminos. Navidad debe de recordarte que Él ha visto tus caminos.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 Esta Navidad debe ser una Navidad completamente distinta para ti. Sí, regalos. Sí, celebración. Sí, comer una rica pierna. Romeritos. Bacalao. Tamales de chipilín. Ya tengo algo. Pero yo quiero dejarte este último versículo. Es el Salmo 4, 8. Te que lo busques y vamos a leerlos todo, todos juntos. Salmo 4, 8. ¿Están listos? Y creo que te lo sabes, si no, si no traes tu biblia, no te preocupes, te lo sabes. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¡Wow! Esta Navidad tenemos que entrar en esa dimensión de paz. En paz me acostaré. ¿Tienes momentos felices? Alaba a Dios ¿Tienes momentos difíciles? Busca a Dios ¿Tienes momentos quietos? ¿Cuántos anhelamos momentos quietos? ¿Tienes momentos quietos? Adora al Señor ¿Tienes momentos dolorosos? Cree en Dios Y en cada momento Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios porque Él nació Él nació y vino a traernos paz una paz que el mundo no da una paz que solamente Él conoce y que tú y yo conocemos y si no lo conoces yo te pido en esta hora que te pongas de pie, todos vamos a ponernos de pie y en esta hora empieza a orar al Señor y empieza a decir yo quiero entrar en tu paz Señor Yo quiero entrar en esa confianza en ti, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres Padre Eterno, tú eres Consejero, es Dios Todopoderoso, tú eres el Príncipe de la Paz. Y en este día, Señor, maravilloso Jesús, yo quiero que tú me inundes de tu paz. Esta Navidad, que sea una Navidad distinta, Señor. Esta Navidad, que sea una Navidad, Señor, en la cual podamos irradiar tu paz. Y poder, a través de esa paz, Señor, proclamar que tú has nacido. Que un hijo nos es dado, y un hijo nos es nacido, Señor, para traernos paz. Señor, y tu reino, lo dilatado de tu imperio, Señor, no se acaba. Señor, en esta hora proclamamos tu paz sobre nosotros. Proclamamos en esta, en esta tarde, Señor tu paz Señor, sobre nosotros Señor, tu paz, tu paz, y como tú dijiste Señor, mi paz, les dejo, mi paz os doy, Señor príncipe de la paz, yo recibo de ti, y tú dile en esta hora, recibo de ti esa paz, recibo de ti esa paz Señor, recibo de ti Señor en esta hora, yo recibo de ti Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.